Bueno, nosotros, digamos, como todas las comisiones internas del Consejo, tenemos la obligación de tratar los expedientes que presenten los distintos bloques que integran en el Consejo, los expedientes que pueda remitir el Ejecutivo o las inquietudes eh, de cualquier vecino en general. En estos momentos, bueno, la, la caja, nosotros le llamamos la caja, ¿no?, porque eh, es donde se guardan los expedientes de cada comisión, que no tiene proyectos en, en tratamiento. Eh, preguntarle cómo ven que ha estado la barriera. Y bueno, nosotros por supuesto que, que conocemos, ¿no es cierto?, lo que ocurre, eh, nos preocupa sobremanera el hecho, bueno, de, de los ataques, ¿no es cierto?, los delitos contra la propiedad, aparentemente hay muchos más, inclusive muchos más de lo que por ahí se conocen, lo que salen en los medios de comunicación, o los que se hace denuncias, ¿no?, realmente es una, una situación preocupante porque los solavarientes no tenemos la seguridad mínima en, en nuestros domicilios y como siempre los que menos tienen son los más afectados en, en este tema ¿no? porque bueno es a los que más les cuesta reponer las cosas los que menos por ahí, sistemas de, de seguridad tienen como alarmas vigilancias etcétera entonces bueno estamos poco por supuesto todos como como siempre por esto y no no no creemos que vemos cierto lo, los vecinos por ahí que, que son asaltados, y bueno, por ahí salen los que son asaltados cuando hay gente y demás, pero pero también cuando las casas están vacías es, es, es un problema, ¿no? Nosotros entendemos que, que, bueno, que la policía hace esfuerzos, se, se trata de trabajar, eh, este año, bueno, estuvo el tema de, de lo que pasa la noche, ¿no?, en, en, principalmente los sábados eh, o madrugada del domingo, Y eh, bueno, se trata de ir, la policía trata de ir viendo, ¿no es cierto?, de, de tratar de cubrir todas las zonas, pero bueno, indudablemente esto no, eh, no alcanza. Eh, nosotros ahora estamos manejando, bueno, un proyecto de comunicación para, para ver si podemos elevar el rango, ¿no es cierto?, por supuesto que este proyecto tiene que ser tratado, pretendemos ver de, si se le puede comunicar, ...para Ejecutivo a ver si se considera pertinente una una Secretaría de Seguridad también. Ese es un proyecto que, que estamos trabajando para presentar ahora en esta semana. Y no va a solucionar, por supuesto, el tema. Pero entendemos que lamentablemente la inseguridad es algo que llegó para quedarse. No está visto que se habla mucho, se proponen soluciones, algunos dicen que la solución está acá... ...otros dicen que está allá, pero bueno, lo concreto es que ya desde hace varios años... Eh, yo me animaría a decir que los argentinos vivimos una inseguridad eh, casi constante no es cierto entonces nos parece que desde el estado municipal de eh, una secretaría podría tener políticas permanentes canal más para la para la conversación con las autoridades que están a cargo del esto del tema de la seguridad y básicamente lo la policía y los fiscales entonces nos parece que, que como soltero lamentablemente es un, un problema que va a llevar varios años no es cierto su solución más parece que que contribuiría a las esas políticas de largo plazo eso bueno, todos sabemos que que hay que implementar no es cierto como desde el estado sabemos que todo lo que sea educación que todo lo que sea igualdad todo lo que sea eh, prevención todo lo que lo que sea el, el, el combatir los delitos como se debe, bueno, todo eso va a ayudar al problema. Pero eh, no es un problema, digamos, que se puede salir de un día para otro. Entonces nos parece que una, una Secretaría de, de Seguridad que eh, podría ayudar a este largo plazo y ser un beneficio para los vecinos. Sería lo ideal que tuviera a su cargo el monitoreo de las cámaras y, y algunos otros temas donde eh, todo el tema de lo que la municipalidad contribuye a la policía, es decir, la entrega de combustible que se hace... En fin, hay, hay, creo, creemos que hay muchos campos y, y, y se podría avanzar en, en otras cosas, ¿no? Se puede avanzar también en el control de los productos, que eso hace también al tema de seguridad, ¿no? Si es un tema municipal, pero bueno, no cabe en duda que si controlamos, por ejemplo, el tema de la carne, la comercialización de la carne, indudablemente también estamos afectando a, a la cadena delictiva que puede haber a través de un ...de un kilo de carne que se vende sin los controles probatológicos. Me, me parece importante darle al, al vecino, digamos, otro canal más. Eh, sabemos que lamentablemente el vecino no confía en la policía, se hacen denuncias, pasa en el ámbito rural... ...muchas veces faltan animales y no se hacen las denuncias, eh, pasa también en el ámbito urbano... ...gente que le roban algo del auto, gente que le roban algo de la casa... Y bueno, dice, "No, para qué voy a hacer la denuncia si pierdo tiempo al final y qué sé yo, y no pasa nada." Bueno, entonces por ahí teniendo esta secretaría de alguna manera puede ser también un canal para que los vecinos, bueno, tengan al, al poder político, digamos, con, con este tema. Bueno, nosotros siempre hemos tenido lo mismo desde nuestro bloque, que las todas las autoridades en vez de tratar de achicar su competencia de decir no eso es lo que corresponde al otro eh, al contrario yo creo que cada una de las de los organismos estatales bueno tiene que tratar de tomar más competencias no también me refiero a la policía a la justicia sin, sin por supuesto ir a lo ilegal y a mí bueno, me parece que en ese, en ese sentido eh, el intendente lo ha entendido perfectamente nadie ¿no? ha habido el tema de cámaras de seguridad y ahí lo que usted mencionaba de, de la policía municipal y Y bueno eh, como reitero es una de las mayores preocupaciones de la gente tanto a nivel nacional como a nivel local eh, entonces me parece que, que bueno que todas las instituciones tienen que, que, que, que enfrentar el problema ¿no? y no se gana nada diciendo no, bueno esto es un tema de la policía que lo tenga la policía y yo como como eh, como gobierno municipal no tengo nada que hacer en eso la Fiscalía General de Azul en su momento había remitido eh, primero a lo que había sido esta Comisión por la Seguridad en Olavarría, eh, creo que luego le había acercado a, a, a los concejales, eh, algún número de las denuncias, de los casos, de las situaciones, ¿esto se sigue recibiendo o no? Que sea el reconocimiento, no. Se recibió una vez, se reciben algunas estadísticas y más pero nosotros tenemos que entender que cuando se pide información aún en este caso a la fiscalía general bueno esto lleva un lleva tiempo lleva horas hombre y demás me parece bien que el consejo deliberante tenga algún conocimiento estadístico de de, de, de todo el tema delictivo, el trabajo de las fiscalías y demás. Pero tampoco podemos pretender que, que la Fiscalía General sea una dependencia del Consejo y que se pasen todo el día eh, generando datos para pasar información al Consejo. Así que yo no lo he visto más, no he visto que nadie se haya preocupado por, por por pedirla. Y además, bueno, reitero, es una información que es interesante, como toda información, eh, pero me parece que... Lo correcto sería que Fiscalía haga su trabajo, que nosotros hagamos el nuestro... Este tema de la virtualidad de generar datos, eh, al final nos vamos en una burocracia que no no creo que sea lo que la gente quiere. Por supuesto que no lo quiero pedir, sin preguntarle, este es un año muy particular, es un año de elecciones, usted terminaría mandato, ¿verdad?, así ¿Si que hay aspiraciones para seguirse. Eh, yo tengo mandato hasta fines del, del 2011, se cumplen los cuatro años, todos sabemos que yo formo parte de un grupo político en el que se corresponde a, a Felipe Solá, y bueno, veremos cuáles son la, la, las distintas alternativas que, que se van dando en el panorama político, pero bueno, yo desde, desde mi persona puedo decir que pido a, a poder seguir en el Consejo, si el grupo eh, lo decide, a lo mejor no descarta alguna candidatura intendente, ya lo ha dicho Mario Curan en más de una oportunidad, eh, pero bueno, estamos eh, todavía tratando a hacer el trabajo concreto del Consejo y bueno, sinceramente, eso es Digamos, no no es lo que lo que nos preocupa inmediatamente porque bueno todos sabemos si no soy yo el que ocupa la banca bueno la ocupará otro pero entendemos que, que nuestra agrupación van va a seguir estando presente en el consejo no seguro